tiene pelo largo, José, mirá No prestado atención Te hace Dualde? ¿Qué este... tal? No, que lo hace Capochón ¡Ay, qué mal! Ya estoy tratando de... un amigo, acá compañero, camarógrafo de... 11.45 ¿Por qué me hace acordar de Dualde? De no, no. Hoy justo, bueno sí ¿Qué es lo que está detrás de las palabras? Es uh -huh. sí. una buena pregunta Que nos va a responder acá nuestra amiga Tucutuco Que ha llegado acá y soporta sí. nuestros chistes todo, sí, está, nuestro todo Claudia, bienvenida Claudia, ¿qué Buen día, ¿cómo, ¿Cómo andan? Muy bien, ¿Cómo verás acá como siempre? Y la idea es que vengan a averiguar ¿Qué hay detrás de las palabras? ¿Qué hay detrás de las palabras? Es una muestra sí, temática hay mucho, sí Es una muestra que tiene que ver con la conmemoración de los 40 años del golpe militar Cívico-militar La última dictadura eh, Y en realidad eh, Porque bueno, in intentamos sintetizar eh, lo que queríamos expresar Con ese lo que está detrás de las palabras que se le ocurrió a una de mis compañeras y estuvo muy bien la verdad uh -huh. y cuando alguien tiene así como un rato de ¡Guau! Decías, dice guau porque a mí titular las cosas me veo acá. Y... sí no, que okay. veo acá en el programa y dice documentos emitidos por el Consejo de Educación Río Negrino en la última dictadura uh -huh. año 76-82 sí. hay una muestra que estará abierta desde el lunes 28 al 1 de abril uh -huh. y también el 1 de abril va a estar iluminando cerrando entiendo yo toda la uh -huh. muestra eh, Liliana Campazo dando un taller Los uh -huh. poetas, hermanos mayores, su voz en la noche oscura de la dictadura. Uh -huh. eh, están invitando a establecimientos escolares que se suben, me imagino, a los, a los gentes en... de literatura, sobre sí, todo. Sí, convocamos. ...de Educación para la Ciudadanía de Historia... ...y de cualquier otra materia... ...porque en realidad también ahí haríamos un recorte... ...las personas pueden estar dando matemáticas... ...y de hecho, si estuvo prohibida la teoría de conjuntos... Pues, ...una dictadura... No. ...porque, claro... No, no, no. ...todo lo, ...bueno, en ese sentido nosotros... ...porque... ...esto se va a hacer en la Biblioteca Provincial del Maestro... ...lo está organizando la Biblioteca Provincial del Maestro... ...que además... ...tiene otra unidad de información... ...que es el Centro Provincial de Información Educativa... Estos documentos están en el centro de información, en la digamos todo lo que es los las archivos, resoluciones, los claro. archivos de lo, que contiene las resoluciones del Consejo de Educación a lo largo de los años. Y ¿Te acordás de sí que llamó la Y atención? hoy estábamos, hablando, sí, hoy estábamos hablando que uno que me impactó, porque bueno, ahí está una cosa muy paradojada no porque bueno, en esa época había muchas circulares que se tenían que ver con las formas de enseñanza, con el perfeccionamiento docente continuo que responde a un parámetro de la época que es interesante mostrar, pero qué sé yo, te puedo contar dos o tres cosas que me impactaron. Una que en una de esas circulares, por ejemplo, hablando de la motivación, Y hablando de... Siempre los docentes aprendimos que hay una motivación interna y una motivación externa, ¿no? La motivación externa es la que se supone que el docente tiene que generar. Bien. Pero la motivación interna, la primera que subrayan es... Que la, el deseo de servir a Dios por sobre todas las cosas. Y vos lees eso, decís... En es la educación renegrina siempre fue laica salvo que fuera una educación en un marco de una escuela confesional ya es otra cuestión, ¿no? Mm. pero qué sé yo, las escuelas yo he vivido en Salta, en Salta sí las escuelas provinciales tienen educación religiosa, Mira. porque bueno eso está en su constitución claro. en la autonomía federal sí, que sí, tiene sí, sí. el río negro, ¿no? entonces es significativo Ahí marca de una llama, Se ¿no? marca, bueno en la cuestión, todo lo que habla del amor a la patria, o sea que ¿Y no, no amar es... a la patria, a ver. ¿Y la redacción sí. ¿Cómo está? Ah, ¿Se bueno, comunica sí, a los no, docentes no? no, no es una era? circular de perfeccionamiento docente, obligatorio, bueno, como puede ser cualquier hora eh, uh -huh. una circular que se manda... No tiene mucha diferencia. Digamos. A otra circular que es interesante, por ejemplo, que se les comunica los libros prohibidos, los, los libros prohibidos. ¿Ah, y va con listado? Sí. Mira, y también. entonces los libros que sabemos que han estado prohibidos, que además queremos compartir, los tenemos tenemos publicaciones que están hay una cosa muy interesante que está ocurriendo que es nosotros completamos la documentación que puede ser interesante para alguien por ejemplo estamos invitando a los institutos terciarios uh -huh. a los docentes a los estudiantes de las carreras este, de la zona bueno, psicopedagogía bueno que estudian política educativa a los de comunicación que bueno las universidades, universidades sí, sí las de historia Eh, Ciencias políticas... Pero más allá de esos documentos... Como eso además refiere a una cultura de la época... Una Estamos pidiendo materiales... Pero de la época... O sea, nosotros tenemos muchos materiales... en Ediciones nuevas de intelectuales... Que fueron prohibidos también... Pero además hay gente que está acercando... Sus materiales... Los que guardó... Los que escondió en algún lugar... Eh, porque bueno la censura opera de manera a mí lo que me impactó de esa resolución no es que dijeran que estos libros están prohibidos lo que me impactó fue que no dijeran qué tenían que hacer ah mira vos no es que dicen tienen que eliminarlos de la biblioteca tienen que no sé nada simplemente eso está prohibido y eso funciona directamente vos recibís director de escuela o directora no sé recibís eso pum pa chicos hay que Marita apartando algunos claro ¿Qué sé yo? Algunos los habrán escondido, otros los habrán guardado sí. en algún lugar, ¿eh? otros los habrán... No sé qué hicieron, la sí. ¿verdad? Que no sé qué pasó. Uno recuerda también eh. lo, lo triste de muchos que se quemaron. Sí. Bueno, pero hay una que, claro, sí. y hubo quemas de libros, los libros del Fondo Editorial claro. de, de Cultura Económica. Eh, bueno que refieren también a una práctica de nazismo estábamos hablando ahí sí, sí. bueno todos los regímenes y totalitarios también bueno porque eh, en la, yo no por lo era chica había sí. vinilos digamos con aprendíamos sí. la secundaria historia con eh, música de folclore, me acuerdo uh -huh. donde contaba Bien. la historia de chacho peñalos y todo eso eso también en las escuelas Hubo uh, listados, imagino, para. Sí, este es de textos, pero después se fueron en <coughs> el Confer, tuvo sus listas, que además fueron sí, operando claro. desde, con otro, con otras metodologías, que uh -huh. los las conocimos hace poco. Sí, también. Eh, pero por ejemplo, qué sé yo estaba prohibido Camilo Sexto no sé, yo te abandoné, yo te tienes, no sé qué, es una de las cosas que vos decís, viste, muy curioso, ¿no? Pero bueno, funcionaba la censura, parece. La muestra de y, No, sí. perdóname que te corte, porque en realidad lo que nos estaba costando para completar la muestra, que era como ver la Viedma en esa época, del 76 al 83, sobre todo, que se yo, los actos cívicos. Todo el mundo se acuerda que se tenía que levantar a las 7 de la mañana. Ahí sí era un tornillo, viste, 40 grados bajo cero no te podías llevar un saco tenías que estar de punta en blanco en la plaza porque las fiestas patrias se hacían con una cosa un tinte muy militar ¿no? Eh, se desfilaban o sea, les enseñaban a desfilar bueno Recién, yo por ejemplo estuve bueno, en el desfile cuando vino Videla bueno mucha gente se acuerda de ese desfile de ese, pero no hay fotos entonces este bueno hemos buscado hemos, hemos recibido colaboración del archivo histórico que vamos a Tener material del archivo histórico, vamos a tener material de la que nos presta la biblioteca Mitre, que tienen los libros, los diarios del claro. Río negro, nos presta una escuela, que después, bueno, ya lo voy a decir públicamente, es una escuela que nos presta su libro histórico, donde cumplieron 100 años, digamos, en el, en el año 79, que es la escuela 1. Uh -huh. eh, donde <coughs> se ve, bueno, ¿qué se ve? Se ve la época... No, no hace ningún juicio de valor, se ve lo que lo que se vivía, esa atmósfera, ese clima. Sí. Eh, y también hay fotos de la resistencia, que sé yo, estuvieron los casos de Juan. Bueno, hay toda una cosa interesante que está pasando, que mucha gente está acercando. Una maestra, mmm, que es Elena Picio, que es maestra, de... bueno, alcanzó, que sé yo, a ella le bajaron un momento documentación para trabajar la conquista del desierto. Entonces me trajo ese material. Mira después vos, como, qué sé yo hay docentes que lo habrán trabajado de esa manera otros cerraron la puerta del aula y lo trabajaron de otra uh -huh. pero la realidad es que lo que se instauró en esos en esos años fue esa ese mensaje, ¿no? entonces digo, 40 años en términos de cultura no es nada por eso muchas de las cosas que nos pasan también tienen que ver con que eh, sacarnos de encima ¿no? eso... O tal vez no, porque bueno, hay gente que está convencida <risa> de que eso era así, que se si que estaba. debería ser así. Debería ser así, ¿no? En su bueno, momento. ¿no? Convivimos Hola. con esos claroscuros. Hola. Y en ese sentido también eh, hubo, como de la propia sociedad, algunos por emergencia, digamos, por militancia, y otros mm. por miedo, uh -huh. un borramiento de. Sí. De, la, de esa atmósfera a la que vos te referís ¿no? por, eso, y por, por ejemplo eso... decíamos una foto mm. que eh, muestra esa atmósfera puede ser nuestra foto familiar de la década de los, de los que tenemos 50 de nuestros hermanos y nuestros familiares haciendo la colimba mm. eso es un, eso son, es, un es, porque... es parte sí. de la atmósfera de esa sí, época, sí, sí. una foto que hoy familiar que no existe, afortunadamente, afortunadamente. En, y esperemos que no vuelva no. a existir porque ya se habló Del librería tema, de, ¿no? Sí, sí. En otras sí. oportunidades. Ahora, Claudia, decís te van aportando material, todo. Me imagino que es una gran cantidad de material. ¿Cómo han hecho para seleccionar? ¿Qué es lo que se va no, a poder no, ver ahí en la biblioteca sí. del maestro? No, bueno, lo que se va a ver es lo que. No, no, no recibimos tanto material, ah, ah. ¿eh? No, no. Hemos recibido muy buen material, pero no es que así nos inundar. ¿Hm? Eso va a estar expuesto, va a tener como una referencia. La librería del Caracol tiene también algunas publicaciones del de la época que no estaban. Claro, muy con de circular que también las vamos a tener qué sé yo y, si, y de hecho si alguien se siente convocado y encuentra una foto como dice Rosana no sé alguno que le tocó hacer la colimba en el año 82 cuando fueron ya convocados para la, la guerra de Malvinas eh, o de algún desfile y quiera colaborar con, con, con esta muestra eh, lo puede hacer la biblioteca que estamos en San Martín 435 frente a Horizonte <risa> en Teremorena y en Las Veras <risa> Eh, de 8 a 13 o de 15 a 30, a 18 a 30 siempre hay gente y, y bueno, un poco la idea también era poner en valor los centros de documentación no por eso lo, la, fuimos como visitando estos lugares que nos aportan su material con bueno con, con mucho cuidado porque la verdad que es todo un tema sacar material de un, de un lugar eh, y para que además los estudiantes y las estudiantas que nos visiten recuperen también esa posibilidad de ir a la fuente. ¿no? Sí, y era un poco también otro de los temas que estábamos hablando fuera de, de aire, era, bueno, ¿cuáles son las nuevas estrategias para continuar hablando uh -huh. de esta época de la historia de argentina que ha sido clave para muchas de las cosas que pasan en el día de hoy, no? Bueno, porque eh, esto viene a cuento de que estábamos hablando hace un ratito Que los chicos y las chicas, inclusive lo hemos recibido por ahí De, de, no sé, de, de, de nuestros propios hijos Comentarios de que los compañeros o, o ellos mismos no se sienten no se si están cansados de hablar de, <risa> de oh, otra vez van a hablar de la dictadura Bueno, esa es una responsabilidad, creo que adulta, de cómo cómo encaramos y cierto es que a nadie vas a convencer la idea nosotros no queremos convencer a nadie de nada, queremos mostrar y conversar sobre lo que eso genera si no genera nada, no genera nada yo creo que como adultos tenemos una responsabilidad y como representantes de las instituciones tenemos una responsabilidad hacia las nuevas generaciones de que esto no quede como que ah, capítulo, una parte más de la historia. capítulo pero ya está porque sabemos que esas matrices, por eso digo que lo educativo tiene mucho que ver, porque eso se aprende, se aprende en la familia, pero se sigue sosteniendo en la escuela, esas matrices están en nuestro ADN. En nuestra cultura. Entonces, ping, resortito, y sale la discriminación, sale el autoritarismo o sea no lo tenemos todavía la impunidad. la impunidad bueno, muchas de las cosas que como sociedad todos queremos una sociedad de hecho donde todos y todas nos sentamos este a gusto bueno, la tenemos que construir mmm, necesariamente revisando y volviendo a la historia y acá está lo que está detrás de las palabras la muestra temática en la biblioteca provincial del maestro eh, se quedará abierta al público el lunes 28 y va a uh -huh. ser hasta el viernes 1 de abril Hay que decir que justo este 40 aniversario de eh, golpe cívico-militar eh, coincide con Jueves y Viernes Santo, así que hay muchas actividades que están buscando su lugarcito ya la semana siguiente, porque estamos hablando de la semana que viene, así sí. que, Este, en este caso del 28 en de marzo al 1 de abril, uh -huh. para acercarse. Eh, veo acá en el afiche también que aquellos docentes que están escuchando y quieren coordinar algo, comunicarse. Se pueden comunicar, estamos o sea, hemos mandado la información vía las supervisiones, estamos mandando estamos haciendo una difusión, hemos llevado algunos afiches a algunas escuelas a las que podemos llegar, estamos intentando cubrir todo, pero um, si no, pueden comunicarse al 427-819 o a un correo electrónico que es extensiónbiblio.com. Lo que está detrás de las palabras, Biblioteca Provincial del Maestro, a partir del lunes 28 y hasta el viernes 1 de abril, eh, mira, este, ahí mira, en San Martín, 435. Bueno, bueno y, y, y está bueno esto para compartir todo, y reiteramos que el 1 de abril va a estar Liliana Campas, una sí. charla ahí abierta también para sí. pues, intercambiar. soy sí. eh, Sobre sí. poetas, hermanos mayores y la voz de la noche oscura de la dictadura, que tío tiene voz. esto, así que... Sí, sí, sí. Está buenísimo. Reiteramos bueno. la muestra temática. <risa> Biblioteca Provincial del Maestro, del lunes 28 de marzo al 1 de abril. Claudia, gracias por esperar y por gracias. estar Gracias. Gracias a ustedes. Bien las noticias?